Muy, pero muy buena noche. Estamos comenzando eso que tú haces de la noche Radio Puente Alto 107.7 FM, s e r i o con buena música. Un grato momento para compartir y disfrutar junto a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la jornada? ¿Muy cansados? Bueno, no importa. Aquí estamos con ustedes para repartir energía, repartir buena onda. Sí, t r a n q u i l o Vamos, ya vienen los. Estamos haciendo la presentación de nuestro programa el día de hoy. Bueno, el día de hoy. Nos visita Zúñiga, Garay y Johnny Fritz.、Ah. Johnny Américo en a radio. Un r a n s a l u o para Siomara, que quedó amarrada a la casa、Dios、y no vino.、Américo. Que levanten las manos y estamos de vuelta. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? マメ <My baby. S 2> 「どうして?」 Inconsónate, intégrate, escúchanos. Somos Radio Puente Alto. Muy bien, ya estamos listos y dispuestos. Vamos a escuchar los comentarios de los chicos del taller de radio. Grabados por la increíble y sensacional s i o m a r a Sánchez, que en el día de hoy, gracias a su hermano, no la trajo. Un gran saludo para Johnny Fritz. Johnny Humado Fritz, el alemán. Al horno. Ya, bueno, a h o r a vamos a colocar el mensaje, Jorge Hitler. De... No le gustó la BSU, Angule. Ya, vamos, Johnny. ¿Qué vamos a escuchar? Laura. Laura, Laura y sus amigas. Estamos con una gran amiga, Laura Chávez, que nos hablará de El Día de la Raza. De la raza es el nombre que reciben en la mayoría de los países hispanoamericanos las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Tirana de Triana en 1492. Luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaría América, en España también se celebrarán. Las fiestas del Pilar, patrona de España, y la, y la fiesta es conocida como Día de la Hispanidad. Y, y ya,、eh. Ahí estaba el mensaje de Laurita Chávez. Y seguimos compartiendo más mensajes, ¿cierto, Johnny? ¿Quién viene ahora? Laura, c o r a n i Catarina. Adelante. A todos los niños de la radio Puente Alto, del colegio de Araucaria. Nosotros somos Laura Palacios, Catalina Acevedo y Constanza Ladino, que, que hablaremos de los fantasmas. De fanta, los fantasmas. ¿Quiénes dicen haberlos visto? Los, los describen como siluetas o sombras oscuras o、oh, blanquecidas, más bien difu, difuminadas o mu, mobulosas. u Antes. Antropo, antropomórficas de carácter inmaterial y transparente a veces, que f l o t a n y pueden no tener con tonas r sus pies. Sus, sus apariciones no suelen sobrepasar del espacio, del espacio des, desde un minuto o muy raramente más de 10. Y cuando ocurre, la temperatura baja sensiblemente. sensiblemente A veces, junto a los olores penetrantes, ruidos, golpes, música o voces. Sus apariciones provocan ulteriormente en los seres humanos de su entorno o ciertas fatigas. William Shesper. a k a En e el año 1940 se comenzó a realizar una serie de sesiones espirit espirituales con el fin de conectarse con el fantasma novelista. Y poder s a n g r a r la controversia que se genera la, a la raíz del, muró, del murón de, de que Shakespeare no era, no era en realidad el escritor de sus novelas. En esta sesión, el escritor de, de sus novelas era, en esta sesión tuvieron la posibilidad de, con, de contratar con él, con el fantasma, y e l mismo admitió mediante el lápiz móvil. Que no, era el autor, que no era el autor de sus novelas, aunque, aunque recién reci, reci, que oficiaba la serie Percibido la ira del, del fantasma. La rubia de Kennedy. La historia urbana comenzó en 1979 cuando varios automovilistas informaron sobre una hermosa joven rubia de vestido blanco y largo que recogieron en la avenida Kennedy. Cuando los conductores comenzaban a acelerar, acelerar la mujer comenzaba a pedir a los automo automovilistas que no fueran tan rápidos y se desvanecía. Posteriormente, la investigación periodística de los hechos apuntó a una mujer llamada Marta Infante a que, a que respondiera a la descripción de los testigos y quien en 1978 había fallecido en un accidente automo automovilístico. Esta leyenda urbana dio origen a la película chilena La Rubia de Kennedy. Protagonista, protagonizada s t t a a p r o o g n i por la actriz Carolina f a r i k Laura, le quiero mandar un saludo a alguien.、Eh, a, toda mi familia, a todos los que me están escuchando. Catalina. A mi, fami mi familia. Que me están escuchando. A mi prima. Y a todos los que me escuchan en el r a d i o Puente Alto. Connie. A todos los cargos del a o l e g i o Araucaria y a toda mi familia, amigas y amigos, y a todos ellos. Hasta pronto y a, y a la s e m a n a a Ahí podemos escuchar a los educados alumnos de la comunidad educativa Araucaria, con un gran despliegue para Laura, para Constanza Ladino y para Connie. Qué gran trabajo que hacen estas niñas, qué educadas que son. Dejando siempre muy alto el nombre del Colegio Araucaria y su sostenedora, la familia Barrientos Palma, en especial la tía Margarita Palma. Seguimos compartiendo más audio junto a este destacado amigo, siempre correcto, muy educado, el Johnny. Él, el día de hoy, está haciendo su trabajo de, de notero y nos está entregando la, las cuñas radiales que, que gentilmente, a su hermana, que no vino, grabó. Un gran saludo para Ciomara, que debe estar soñando con los angelitos y con un jabo. Vamos, Johnny, por favor, con m a z a Fabián Cabello. Estamos con un t r c e amigo, Fabián Cabello. Y él lo hablará de la historia de, del Mampato.、Eh, Mampato, en 1968, Eduardo Astrón estaba preparando la salida de la revista Mampato y necesitaba una persona que dibujara. también Fabián, y a ti de nuevo que te interesó hacer esto del mampato lo mismo que fantasilandia te gusta el mampato si、sí, he visto pero, no, pero, es bacán. Igual, pero como fantasilandia pero un poquito más chico le quiero mandar un saludo a alguien envié ya lo mandé De las lejanas tierras de Escocia. ¿Qué tenemos ahora? Segunda parte de Don Fabián Cabello. El barrio de la historia de Fantasilandia. Hola Fabián. Hola.、Eh, la historia de Fantasilandia. Fantasilandia nació con la idea de Gerardo Antaga de crear Un diversión espacio de diversión, un espacio de diversión sin precedentes. En 1977, el alcalde Santiago Patricio Mekin le, entre, le entregó la concesión por 20 años del, de los terrenos del Parque O'Higgins, la cual se modificó a 50 años. Desde, desde el momento en que se supo de la construcción un parque, en, de un parque, quedaron impresionados. Este es uno de los parques más grandes del mundo y hizo su historia. s a b í a n que i n t e r e s a hacer este trabajo,、eh, las diversiones. ¿Te gusta ir a f a n t a Zelandia? No he caído, pero podría ir. ¿Y tú las d i c h o a tus papás que si tú podías ir? Sí, e s o me parece que cuando salgo con mi papá, h s í ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Sí, al tío Jimmy, al tío Juan Carlos, a la Victoria a todo, y a todo s mi s amigo. s Además, a mi papito.、Adiós. Ahí d i ó s estaba, a estaban los buenos amigos de la comunidad educativa de la u c a r i a Un gran saludo para ellos. Un gran momento vivimos. En el taller de radio el día de hoy.